Actualidad nos lleva a esta educación donde el gobierno no va a c o m e t e r esta legislatura el instituto de Cabanillas, r i b a f o r a d a y Fustiñana. No descartan, no lo desechan, pero hay otras prioridades. Por otra parte, dentro de la comisión de educación, el consejero Mendoza también señaló que no se va a construir un nuevo instituto en Cintrónigo, sino que se van a hacer reformas en el ya existente instituto、eh, y eso la paz, con lo que aseguró que permitirá admitir. A todo el alumnado que está previsto, que calculó que se podría incrementar aproximadamente en 50 jóvenes entre los cursos 2018-2019, también hasta el 2020-2021, y, y también、eh, auguraba un futuro de hasta 70、eh, jóvenes para el curso 2024. Hoy está con nosotros la alcaldesa de Cintrónigo, doña Raquel Garballo, cosa que agradecemos. Bienvenida a la programación local de Radio Tubea. Gracias, Paul. Saludos a todos los. Oyentes, y un placer poder venir aquí y, y explicar la postura del, del ayuntamiento. ...que Las últimas informaciones que ha dado el, el consejero pues han sido erróneas. Ya lo, ya lo contrastábamos y lo modificábamos. Hacíamos una especie de rectificación desde el ayuntamiento、eh, en, en la prensa escrita, porque él lo que dijo es que no se iba a hacer un nuevo centro en c i n t u r ó n i g o porque el ayuntamiento había desestimado el ceder unos terrenos para, para construir el mismo. No es cierto. Eh, el ayuntamiento, desde el principio, lo que ha hecho ha sido ceder unos terrenos al lado del, del actual colegio de infantil、uh -huh. eh, para que se construyese el instituto nuevo, que es lo que desde el ayuntamiento y desde todas las fuerzas políticas, además de los, de los cirmoneros, demandamos. Eh, eh, dicen que hay otras alternativas, que son las de una ampliación. Efectivamente, hay una ampliación eh, eh, proyectada según el departamento, porque todavía nosotros no tenemos información de que eso es lo que realmente se va a hacer encima del patio, en un cubierto que hay.、Eh, es verdad que el patio se está quedando pequeño para albergar toda esta cantidad de alumnos. El patio queda pequeño.、Eh, dijeron que iban a buscar otras alternativas y entre ellas era la de comprar una parcela、eh, anexa. Al actual instituto,、uh -huh. que era privada y que desde luego el ayuntamiento ni está en el, en el momento mejor para comprarla, ni desde luego teniendo otras parcelas, vamos a, a cometer un gasto que consideramos innecesario, porque como trasladan otros grupos,、eh, sería otro pegote más si de verdad queremos hacer algo a futuro en nuestra localidad. Ese instituto se construyó en una zona estratégica, está al lado del, del colegio Otero Navascués, el colegio de primaria. Pero claro, en su día se construyeron otros edificios al lado del instituto. Por la estructura que tiene, no puede crecer hacia arriba, con lo cual tiene que quitarse parte de patio para hacer una ampliación. Y nosotros lo que decimos, porque también se demanda desde el instituto y desde el ayuntamiento una FP básica que tienen muchísimos pueblos y que así nuestros alumnos no tendrían que desplazarse a otras localidades en caso de que no terminasen la, la, el, el, la educación secundaria. Y nos dicen que si no hay sitio, esto es la pescadilla que se muerde la cola, pues no nos pueden ofertar el, el FP básico. Nosotros luchamos por eso y yo lo que quiero aclarar, lo aclaré en el, en el periódico y lo quiero aclarar aquí también, es que en ningún momento el ayuntamiento se ha negado a ceder los terrenos que siempre hemos puesto encima de la mesa, sino que el departamento nos dijo que comprase, comprásemos otros para hacer una ampliación con la que no estábamos de acuerdo, porque nosotros queremos un centro nuevo y se le dijo al departamento, oiga. Si el ayuntamiento no la compra y ustedes están interesados en hacer una ampliación, que la compre el departamento, que al final el instituto、eh, depende del de Gobierno de Navarra, no depende del ayuntamiento. Y bueno, todavía no nos han contestado, sabemos, porque han hecho algunas consultas urbanísticas al arquitecto, que la decisión parece última del Gobierno es la de hacer una ampliación. Pero a fecha de hoy, a pesar de las cartas y, los,、eh, y las peticiones que hemos enviado al Gobierno, no tenemos una respuesta en firme por escrito que nos diga que al final van a hacer una ampliación y si van a contar con esa parcela que deberían comprar ellos o no. En este momento, de no hacerse, de no acometerse esa ampliación, ¿cuál es el futuro más inmediato de este instituto? Hombre,、eh, algo tienen que hacer porque、eh, en este curso ya van justos, pero es que en el siguiente no cabrían. ¿Eh? La cantidad de alumnos que tenemos no cabrían, los que, pasasen de, los que pasan de primaria a, al, al instituto no caben. No hay sitio material para a l b e r g a r a los alumnos que en estos momentos van a terminar en primaria. Por lo tanto, algo tienen que hacer. Ellos, ellos abogan, el departamento aboga por hacer una ampliación. Y el ayuntamiento、eh, aboga por hacer un instituto nuevo en el que, como digo, podríamos albergar pues, incluso un bachillerato y un FP básico. Algo que, sin lugar a dudas,、eh, para las personas que conviven en Cintrónico sería lo ideal, pero todos somos conscientes de que hay que tomar decisiones. Vosotros, en el caso de que existiera esa ampliación,、eh, ¿qué aceptaríais de buen grado o no aceptaríais ningún tipo de ampliación? A ver,、eh, se nos ha explicado por parte también del director cómo, cómo le, le indican a él que podría quedar la situación. El director,、eh, en principio, necesita una solución. El ayuntamiento está porque se haga una solución, pero que no sea un pegote a corto plazo, sino que sea algo ya a largo plazo. Porque, de hecho, es el propio departamento el que tiene unas,、eh, unas estadísticas con unas expectativas de crecimiento del alumnado que, desde luego,、pues、a lo mejor en poquitos años nos volvemos a quedar cortos con este, con este centro. Oye, pues acometemos uno en condiciones y ya está. La postura del ayuntamiento y la del, y la del centro es la de una constru la construcción de un instituto nuevo, pero desde luego los alumnos tienen que pasar a algún sitio. No sé qué es lo que va a hacer el Gobierno de Navarra a fecha de hoy. Porque no nos lo ha dado por escrito. Las únicas informaciones que tenemos son las de la prensa. Por lo tanto, para la próxima, el próximo curso, que sería 2017-2018, está claro que todo va a seguir igual. Estaríamos hablando que el problema se incrementaría en el curso 2018-2019, al que todavía no nos han informado nada. Eh, no, han hecho una consulta、eh, urbanística, por tanto entendemos que va a ser la ampliación la decisión que ha tomado el Gobierno de Navarra, pero una notificación como tal, ni al centro ni al, gobierno, ni al Ayuntamiento, perdón, pues no ha llegado. Esperaremos ansiosos y desde luego queremos una solución、eh, de futuro para nuestros alumnos. Pues son las palabras de la alcaldesa doña Raquel Garballo, que hoy que quería explicar este tema que parecía que tenía pintas.、Eh, En una línea, en este momento todo hace indicar a que se va a llevar a cabo esa ampliación, pero a fecha de hoy lo único que se ha realizado es una consulta para realizarlo. Hay que recordar que dentro de este instituto de la ESO nos encontramos a jóvenes que están desde Cintrónigo y también jóvenes de otras localidades que también se acercan, que estamos hablando de 50 jóvenes aproximadamente. Correcto. Eh, es cierto que、eh, de otras localidades son mínimos. Cintruénigo、pues, ha crecido en los últimos años muchísimo, sobre todo por el tema de la inmigración. Tenemos una inmigración que sobrepasa ya el 20% de la, de la población cirmonera. y b u En o en principio, hay que, hay que modificar las estructuras, no solo a nivel educativo, que t a m b i é n p e r o a nivel、eh, sanitario. O sea, Cintruénigo ha llegado un momento en el que ha crecido tanto, tanto en los últimos años que no se esperaba y no estamos preparados, creo, ni social. Ni desde luego en infraestructuras para, para ello. Y habrá que tomar una decisión. Uno de los puntos, además, que comprobábamos en, en Cintrónigo, que se estaba dando en estos días, pues que, que en Cintrónigo se estaba hablando con mujeres af africanas sobre mutilación genital femenina, que se estaban haciendo unos cursos durante estos días también, por lo que estás hablando, ¿no? q que, que Un e cada u 20% aproximadamente de personas inmigrantes. Así es, y hay muchas personas, que, sobre todo muchas mujeres, Que, que proceden de países en los que todavía se,、eh, se practica la mutilación genital femenina. y Entonces, pues, lo que pretendemos es que, que haya, sobre todo, información, que es muy complicado, porque a veces no todas las que deberían acudir acuden, pero desde luego los esfuerzos no van a cejar por parte del ayuntamiento ni de las entidades. Públicas porque creo que es importante la información y después, bueno, cada uno, cada uno decide, o, o a lo mejor deciden por ellas, pero bueno, que no quede el esfuerzo y el intento por parte de la, del ayuntamiento, porque como digo, la cantidad de inmigración es、eh, muchísima. Para, eh, en estas fechas en, en Cintrónigo y, y, sigue, y sigue incrementando. Y hecho... Eso es un dato ¿no? que también、eh, comentabais: que cada vez se están、eh, empadronando más personas en Cintrónigo de comunidades paralelas. q u Esto e es algo que, por los motivos que s e a se está dando en la comunidad、eh, en Navarra y, en vuestro caso, en Cintrónigo, al ser también Buga, con, con provincias、eh, cercanas, como por ejemplo las Ríos Hojas, se está dando. Efectivamente, yo tengo una explicación ...muy, muy, muy, muy clara y es la modificación. De, de la ley que en su día, desde el Departamento de Servicios Sociales, se llevó a cabo. Y entonces hay personas que en otras comunidades tienen que estar más tiempo para acceder a unas rentas y tienen otra serie de criterios a la hora de acceder a ellas que, que en Navarra. Entonces las personas vienen a Cintrónigo. ¿Qué ha pasado en Cintrónigo? Que hasta la fecha ha habido muchísima vivienda、eh, libre en alquiler para, para alquilarla, precisamente. Ahora es imposible encontrar un piso libre en Cintrónigo. Imposible, o sea, es misión imposible. Hay personas que quieren venir a Cinturónigo a vivir y están buscando un piso de alquiler y no lo encuentran. Precisamente por eso, porque tenemos todo ocupado. Por un lado, contentos, por otro lado, viendo un poco que, que, que al final las personas que llegan, pues cada una tiene sus mochilas.、Eh, y eso también es algo que, que hay que trabajarlo, como bien estáis haciendo con estos cursos, porque al final es una población que está aumentando y que sois conscientes de que hay que trabajarlo. Trabajarlo porque, como he dicho antes y me reitero, no estamos preparados para avagar, al, albergar tal cantidad. De, de, de población en, en nuestra localidad, que es cierto que cada una tiene su mochila, que desde luego son bienvenidos, pero que llega un momento en el que hay una saturación tal, y como digo, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel social, pues que es muy complicado. Y desde tanto servicios sociales como ayuntamiento intentamos、eh, echar el resto, pero a veces es muy complicado. Y de ahí voy a hilar con la noticia que salió también hace poquito de que éramos la localidad, junto con Corella, más pobres de Navarra, que Efectivamente, todo influye. Primero, porque tenemos unas tasas muy elevadas de paro que son casi paralelas a las tasas de inmigración que tenemos, que no quiero decir que sea la consecuencia、eh, primera, pero sí que tiene mucho que ver la inmigración. Y luego, claro, nosotros tenemos, tenemos unos polígonos e n esos momentos vacíos teníamos unos polígonos dedicados al alabastro, de ahí mucha gente se recolocó en la construcción y actualmente tenemos unas tasas de paro pues muy por encima de la media de, de Navarra. Claro, el observatorio dice, porque yo ya me canso, que llevamos dos años es,、eh, leyendo que el observatorio dice, pero el Gobierno no Hace. La competencia en materia de empleo, en materia de servicios sociales, etcétera, etcétera, no son de los ayuntamientos ni de las entidades locales, que por supuesto tenemos mucho que decir y ahí tenemos nuestros planes de empleo y demás, pero claro, depende del Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra, todos son buenas intenciones, pero en estos dos años, desde luego a Cintruénigo y creo que a Corella tampoco、pues、han, han apoyado y hablo sobre todo a nivel industrial. Creo que no se puede vivir de ayudas, que lo que tenemos que, que intentar es que haya pleno empleo, que, sé, que eso sí que es muy complicado, pero que Cada uno tenemos que contar con un empleo, saber con lo que ingresamos, cotizar a la seguridad social y pagar como tenemos que pagar religiosamente, pero eso a través de un empleo. El viernes coincidió que vino el consejero de Economía, se lo trasladamos y, bueno, pues todos son buenas intenciones. Esperemos que el año que viene no volvamos a salir con el mismo informe del observatorio de la universidad, porque, claro, Al final, todos nos cansamos. Es cierto que hay una situación que debemos corregir, pero como digo, la competencia principal es del Gobierno de Navarra y tienen que echar el resto en la ribera, porque eso de que la ribera existe, hombre, pues, pues si antes la gente se quejaba porque decían que no se preocupaban mucho por la ribera, yo puedo decir que actualmente、eh, la situación es todavía peor y, y nosotros ya necesitamos, sí o sí, que en la comarca de, de Tudela, que intentamos hacer comarca,、eh, Venga alguna empresa,、mmm, se.、No、Porque por solo... lo que entiendo, no, no, es, no es solo el tema de ayudas,、eh, o sea, de, de recursos sociales, que sí, que no decís que no, pero que sobre todo sois conscientes de que importa más que, que se genere empresas que puedan dar、eh, un trabajo para estas personas que están en desempleo para no tener que invertir más en ayudas y que cada persona sea autónoma. Efectivamente, ese es el resumen. O sea, c i n t r ó n i g o ha crecido muchísimo. Con, la, con el hándicap de que ha ido creciendo en población y ha ido decreciendo en industrias y en empleo, y claro, llega un momento en el que eso es insostenible. Entonces, yo creo que más que intentar buscar por parte del departamento ayudas para que no seamos los más pobres, que seguiremos siendo los más pobres, lo que necesitamos son empresas para que la gente se,、eh, trabaje y cuente con un sueldo y pueda vivir dignamente y no siempre、mm, pensando en las ayudas. Totalmente claro. La alcaldesa de c i n t r o Unigo, doña Yolanda doña Raquel Garbayo, que está hoy con nosotros hablando de. Un tema central, porque al final、eh, estamos c l a r o está claro que al final una localidad cuando aumenta de población es muy bueno, es muy bueno que aumente y que todo sea、eh, sostenible para que al final, pues los servicios que se den, que al final son muchos los servicios que se dan desde los ayuntamientos, pues sean de calidad, pero lógicamente cuando son personas que no tienen prácticamente. Pocas cosas, pues hay que invertir mucho dinero para que todo esté más o menos igual, todo, todo más o menos esté igual. Otro de los puntos que queríamos abordar en esta, en esta entrevista, antes de, de pasar al siguiente punto, nos decía que había estado con el consejero de Economía, que fue en este encuentro、eh, en Eder, que fue la presentación de este, este lanzamiento, ¿no? de nuevo, de decir, reafirmar los valores de la ribera, además con mucha convicción por parte de, del consorcio Eder, de todos los que ahí estabais presentes, pero lógicamente. Cuando h a b l a b a i s con Mano ayer, d i os decía que sí que se está intentando, pero no había nada concreto. Efectivamente, no hay nada concreto. Creo que es muy importante que hagamos esfuerzos en que no solo se localice en Tudela, que también, porque hay que hacer comarca, sino que se deslocalice y pase también a los pueblos, porque ahora mismo el polígono industrial de Cintruénigo, como, como el de muchas localidades cercanas,、pues、está paralizado. Y nosotros necesitamos darle actividad al pueblo, porque, como digo, eso genera todo: genera impuestos para el ayuntamiento, pero además trabajo para la gente que vive en Cintruénigo,、eh, consumos en los comercios cirboneros. Eso es lo que de verdad necesitamos y eso es lo que demandamos. Damos. Otro de los puntos, lógicamente, su partido de Unión del p l o Navarro lo has puesto claramente. Javier Esparza lo decía:、eh, la derogación de la ley de símbolos, que en este momento pues, ya es una realidad,、eh, y que, bueno, pues, que aquí nos vamos a encontrar con que dependiendo de las.、Eh, Eh, los sentimientos que existan en cada localidad, nos vamos a encontrar en los balcones del ayuntamiento balco、eh, banderas de, de otro tipo. O sea, nos podemos encontrar a partir de ahora、eh, la bandera de Euskadi, la bandera de Andalucía o cualquier tipo de bandera. Esto es así, eh, así eh, es la realidad. Es la realidad, yo creo, y así lo trasladé también en la, en la federación, aunque somos minoría en la ejecutiva las personas que pensamos que no debería de haberse derogado esta ley, que es un error. Eh, no、se, la ley no puede, re, de, eh, eh, no puede regular sentimientos. O sea, yo, si alguien me conoce, sabe que soy muy respetuosa con todos los sentimientos, pero llega un momento en el que, si tú dejas vía libre, pues mañana tendremos que poner la bandera de La Rioja, pues porque todos tenemos, o muchos de los c i m o n e r o s tenemos d、eh, ascendientes en la, en la Rioja, y creo que eso es entrar en lo que no deberíamos entrar, en discusiones dentro de las propias entidades locales. Creo que el Gobierno de Navarra dejó claro que ellos no iban a poner otras banderas que no eran las que demostraban o las que reflejaban la realidad institucional de Navarra. Que son nuestra bandera roja con las cadenas, nuestro escudo y, desde luego, nuestro himno. Eso es lo que marca la ley y creo que ir más allá o sea, es, como digo, regular sentimientos que no lo debe hacer una ley. No creo que se debería, de,、eh, debiera haber eh, eh, derogado dicha ley precisamente porque eso va a suponer、eh, confrontaciones entre entidades locales y dentro de las entidades locales. La ley está para lo que está y no creo que esté, como digo, para regular sentimientos. Desde el respeto absoluto a todo el mundo. Desde el respeto absoluto. Pero creo que, que, que debemos ser. Eh, más realistas y ver que efectivamente hay, hay diferentes sentimientos dentro de Navarra, pero hay una realidad que es la que es, que es muy tozuda. Entonces, no sé qué va a pasar en las futuras fiestas de los, de los pueblos, pero creo y auguro que desde luego、eh, muchas complicaciones y desde luego muchas discrepancias y, y discusiones entre, entre los propios vecinos de los pueblos. Escuchando a, la, a los componentes del cuatripartito, acusaban directamente a Unión del Pro Navarro de creer que. De, de crear Polémica donde no la hay. No es cierto, ellos lo saben, saben cuál es nuestra postura. UPN nunca jamás ha dicho、eh, o ha negado cuál era su postura en cuanto a los símbolos que representan Navarra. Yo respeto la Icurriña como la bandera del País Vasco, pero eso, como la bandera del País Vasco. La bandera de Navarra es la que es, la bandera de Cintrónigo es la que es. Y mire, yo estuve de viaje de novios en México y fuimos a un espectáculo, pusieron el himno de, de México y todo el mundo lloraba, emocionado. Bueno, pues a mí me dio envidia. Y no de la sana, envidia. Porque aquí pones el himno de España o pones el himno de Navarra, incluso te, te silban, ¿no? Creo que estamos perdiendo el, no, el norte. Que nosotros、eh, nacemos y pertenecemos a una comunidad que tiene una realidad institucional, que es la que es. Nos gustará más o nos gustará menos. Y luego, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera y puede sentir lo que quiera. Y desde luego, con el respeto absoluto de las instituciones. Más clara no se puede ser. las、eh, Preguntas y respuestas.、Eh, y ya saben que ustedes, los oyentes, también pueden formular sus preguntas a la alcaldesa de Cintrónigo, doña Raquel Garballo. Hoy con nosotros. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tuvela es Radio, 96.0 FM. Las asociaciones de Cintrónigo se van a acercar hasta Radio Tuvela es Radio y vemos que son cosas que hacen que las localidades estén vivas. Madre mía, qué cantidad de asociaciones que nos vamos a encontrar los lunes, ¿eh? Pues sí, y además aprovecho desde aquí, lo hago siempre, pero desde luego hoy lo voy a, lo voy a hacer de nuevo. Eh, para felicitarles. Yo creo que c i n t u r ó é n i g o no sería、eh, el pueblo que es si no dispusiésemos de, la, de las asociaciones que tenemos con las personas que son las que realmente hacen, hacen posible que pues, tengamos las mejores fiestas, tengamos muchísimas actividades.、Y、desde luego, hay una actividad en c i n t u r ó é n i g o como muy bien dices, que yo creo que no hay en toda Navarra y que es un ejemplo en cuanto a asociacionismo, en, en, me atrevería a decir, en España entera. Que lo han escuchado, que quieren conocerlas, pues va a ser los lunes. Vamos a conocer、eh, a bastantes. Lo cierto es que hoy vamos a comenzar además con, con algo que tiene que ver con la educación y está de rabiosa actualidad. Vamos a poder hablar con el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de La Paz, con las APIMAS, con Rafael Rodríguez, también con la Asociación de Padres y、eh, Eso de La Paz, con Ana González y con la Asociación Padres y Madres Alama del Colegio Otero de Navascués de c i m p r ó n e g o Pues、eh, son los primeros colectivos que vamos a conocer.、Eh, Todos Ellos lo subiremos a la web, RadioTudela.com. Ya saben que ya está enlazado con TudelaOi.com y ahí van a poder escuchar todas las entrevistas.、Eh, gracias por ser tan clara en sus respuestas y cualquier pregunta se la hacemos llegar. Y como siempre, la alcaldesa de Cintrónigo, hoy, doña. Raquel Garballo nos l a s h a respondido, pero que siempre que se lo preguntamos, así lo hace también y es de agradecer. Así que seguimos en contacto. Disfrute de su localidad, que al final no sabemos al final, muchas cosas, que, que hacia dónde va a ir todo, pero a día de hoy es una realidad muy bonita. Así que felicidades y enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Yo seguiré trabajando por mi pueblo, que para eso estoy, para servirles. Muchas gracias y buenas tardes.